la semana pasada hemos tenido el octavo consejo técnico distrital en las cuales por noción y características siempre de los directores y algunos colegas maestros de las eh, organizaciones sindicales nos habían pedido de que nos organicemos para que también el municipio el distrito educativo de Montero no quede indiferente ante esta realidad que está cursando nuestros hermanos de la chiquitanía ante eso se ha lanzado una instructiva para que podamos nosotros realizar acciones de Solidaridad Voluntaria ¿Quiénes son los involucrados a esta actividad? Son los pa padres de familia, estudiantes maestro, director y toda la comunidad educativa de las unidades educativas ante esto estamos recibiendo hoy vamos a recibir todos estos participantes eh... Eh, aportes voluntarios de los padres de familia, de los estudiantes y de los maestros para poder llevar y trasladar allá y ser eh, parte de esta campaña de lo que se ha lanzado para solidarizarnos con nuestros hermano de la chiquidad esperemos de que no se vaya mal entender de que eh, se está haciendo una recaudación y no está llegando a los damnificados se está escuchando mucha información de que estos eh, materiales o estos insumos están siendo desviados nosotros hemos tomado la precaución ya hemos coordinado e informado a nuestro cuerpo de la comunidad educativa de Montero hemos pedido de que de manera directa podamos ir a entregar a las familias que vamos a entregar, ya vamos a nosotros que estamos pensando ir a San Ignacio de Mojos para que podamos hacer esta entrega respectiva. Seguramente en el transcurso de hoy y mañana nos vamos a reunir y vamos a determinar el tiempo y en qué o a qué comunidad vamos a ir a, a hacer este aporte, apoyo. ¿La cantidad, el peso, bajo menos? Eh, recién están llegando cuatro unidades educativas que han hecho llegar y ya tenemos una cantidad aproximada de unos eh, seis quintales de arroz o cinco quintales de fideo, agua bastante, no podemos estimar la cantidad, pero tenemos bastantes eh, botellas de 2 de 5 litros de agua, aceite y demás cosas. Seguramente cada director, directora hemos pedido nosotros de que haga una acta de entrega en detalle, cuántos litros de agua, cuántas bolsas de sal, cuántos kilos de azúcar en detalle tienen que entregar el colega director, directora para que nosotros también a través de estas de estas actas podamos hacer la entrega a quienes correspondan hacer el informe mismo a la población para que no se vaya mal a entender de que algunos están desviando por ahí estos materiales.